la verdad, en todo lo referente a lo espiritual, porque todo el mundo necesita una esperanza. Y la esperanza solamente viene del espíritu, el reconocernos como espíritu. Pero también estamos, hemos demostrado de muchas maneras, hemos procurado demostrar de muchas maneras que estamos en el final de los tiempos. En consecuencia, los eventos que ocurren en nuestro mundo hoy día que son noticias que a lo mejor la gente se cansa y es atendible, lo entiendo eh, la gente a veces no quiere saber nada pero tienen una relación y una connotación espiritual importante, por eso es que es importante inusarla eh, entonces nuestra obligación es también decir lo que está pasando en nuestro mundo. No podemos vivir en la nube. Tenemos que vivir absolutamente claros de lo que está pasando para entender los procesos y así incluso poder visualizar lo que viene. Ese es nuestro objetivo, mis queridos auditores. Entonces, siempre eh, les hablamos de noticias que nosotros, a nuestro modesto juicio, consideramos relevantes en el devenir del mundo, de nuestros tiempos y de los eventos que siempre anunciamos no queremos dar noticias por noticias digamos, por cosas intrascendentes las cosas, por eso que hemos, eh, generalmente salvo cosas muy puntuales no hablamos de la política contingente de nuestro país, por ejemplo salvo que nos hagan preguntas con, concretas pero porque consideramos que no es relevante en el ...en lo que nosotros consideramos relevante... ...que es hablar del final de los tiempos... ...y de todos los procesos relativos y relacionados con eso. Pero si nos hacen una pregunta, por cierto, la contestamos sin ningún problema. Eso es nuestro ha sido nuestra intención y nuestro objetivo. Es una cosa que les quería recalcar... ...porque a lo mejor a la gente no le gusta mucho el tema de las noticias pero recordemos queridos auditores que las noticias no las gobierna las gobierna las noticias que se dicen y las que no se dicen las gobierna el poder mundial no incluso los noticieros nuestros ellos dicen lo que se debe, porque las agencias las noticias que llegan aquí un 90% y ellos esas agencias de noticias son de los poderosos del mundo entonces ellos dicen, esto se pasa esto no se pasa, esto se dice esto no se dice, esto pasa de moda esto no me no interesa no lo vamos a difundir por ahora, etcétera etcétera entonces, eso es algo que quería eh, comentarle mis queridos auditores antes de comenzar. Bueno. Un un bandido antes de siempre. se ha reducido a exigencias imperiosas, amenazas vulgares y gruñidos amenazadores. Supongamos que la frustración de Trump por tratar con Putin alcanzará su punto álgido justo a tiempo para coincidir con el lanzamiento de una campaña aérea estadounidense israelí contra Irán. Eso lo dice un analista militar que se llama Will Schreiber. La presión de Trump para lograr un alto fuego en Ucrania tiene menos que ver con Ucrania que con Israel. O sea, esto de la tregua que está jugando a conseguir en Ucrania, según este realista, y me parece interesante desde el punto de vista de él, tiene que ver más con Israel que con Ucrania. El martes Trump amenazó con responsabilidad responsabilizar a la República Islámica de cualquier ataque de los hutíes, ...que son los yemeníes contra barcos que cruzan el Mar Rojo. Recordemos que Yemen es el único país que está realmente haciendo algo a favor de Palestina. Ningún otro país lo hace. Aseguró que habría graves consecuencias para Irán si los ataques continuaban. ¿Por qué? Porque Irán es el proveedor de armas de Yemen. También dio al gobierno iraní un plazo de dos meses para alcanzar un nuevo acuerdo nuclear aunque fue Trump quien frustró el acuerdo primitivo. En resumen, Trump está haciendo lo que muchos de sus críticos prometieron desde el principio, apaciguar a sus ricos donantes de campaña mediante la elaboración de una política exterior que promueve su ambiciosa agenda regional. Está arrastrando a Estados Unidos a una guerra contra Irán para compensar a los poderosos sionistas que lo eligieron. Esto también ayuda a explicar por qué Trump quiere normalizar las relaciones con Rusia. No se trata simplemente de que el presidente quiera detener la matanza sin sentido o establecer una paz duradera. Se trata de que quiere garantías de Putin de que no ayudará a Irán cuando Estados Unidos lance su ataque contra Teherán. Necesita saber que Putin no se unirá a la lucha del lado de Irán. Como algunos lectores saben, Rusia e Irán firmaron un tratado de asociación estratégica a principios del 2025. El acuerdo compromete a ambas partes a cooperar en materia de defensa mutua en caso de guerra. El tratado estipula que si una de las partes es atacada, la otra no asistirá al agresor y buscará resolver las diferencias por la vía diplomática, lo que sugiere cierto nivel de apoyo sin garantizar una intervención militar directa. Por lo tanto, si bien... No se exigiría a Rusia desplegar tropas sobre el terreno. Se esperaría que proporcionara armas, inteligencia y apoyo logístico. En una posible guerra entre Estados Unidos e Irán, tanto Rusia como China apoyarían activamente a Irán. Irán simplemente recibiría armas y otros recursos logítimos de ambos socios y muy posiblemente quedarían bajo su paraguas nuclear en un acto explícito de disuasión. Schiriber, el analista que está del artículo este, sugiere que este apoyo, que podría incluir armas avanzadas o respaldo nuclear, neutralizaría las ventajas de Estados Unidos, haciendo improbable una victoria clara sin que se desate un conflicto más amplio e imposible de ganar. También añade esta escalofriante observación que debe quitarles el sueño a los altos mandos del Pentágono para que Estados Unidos pudiera declarar la guerra a cualquiera de Rusia, China o Irán, sería necesario desalojar efectivamente todas las bases estadounidenses importantes del planeta para concentrar suficiente poder militar para llevar a cabo la misión. O sea, si Estados Unidos quiere atacar Irán, tiene que de alguna manera ...desalojar todas las bases militares que tienen en el planeta... ...y concentrar esa gente en un solo objetivo... ...que sería en este caso Irán. Eso es lo que está diciendo aquí el, el artículo. Los misiles iraníes... ...parecen haber tenido un rendimiento impresionante. Las defensas aéreas estadounidenses e israelíes... ...no pudieron detener muchos de ellos. Contrasta eso... ...con lo que considera una sobrevaloración... ...de las capacidades estadounidenses sugiriendo que la capacidad de Irán para infligir daños podría complicar cualquier ofensiva estadounidense. En otros lugares se han burlado del poderío naval estadounidense calificando a los portaaviones de piñatas de 13.000 millones de dólares, vulnerable a los misiles antiguos que Irán posee en gran cantidad. Schriegel no es el único en su escepticismo sobre la defensa militar, perdón, sobre la destreza militar estadounidense el coronel retirado del ejército estadounidense y es jefe del estado mayor del secretario de estado Colin Powell Lawrence wilkerson ha advertido repetidamente que Estados Unidos no es tan fuerte como muchos creen y que no prevalecería en una guerra con Irán ¿Me dan cuenta de lo que está diciendo o sea Irán podría ganarle la guerra a Estados Unidos fácilmente según wilkerson y no es cualquier persona lo que lo dice una guerra con Irán sería 10 a 15 veces peor que la guerra de Irak en términos de bajas y costos. Y perderíamos, sin duda perderíamos. Irán no es Irak. Tiene un terreno increíble, tiene un ejército mucho más capaz. 500.000 efectivos activos, probablemente un millón de reservistas que pasarían inmediatamente al frente. Israel está tratando de arrastrar a Estados Unidos a una guerra con Irán que podría desestabilizar el Medio Oriente. ...y tal vez terminar con el experimento que es Israel... ...y causar un daño irreparable al imperio en que se ha convertido Estados Unidos. ¿Por qué creen ustedes que Israel está tratando de arrastrar a Estados Unidos a una guerra con Irán? Porque Irán es el único obstáculo que tiene Israel para su proyecto del Gran Israel. Por eso, nada más que por eso. Netanyahu, el líder oportunista de Israel responsable del genocidio en curso en Gaza a continuación sus declaraciones Netanyahu lleva años buscando la guerra con Irán y nosotros lo hemos estado siguiendo seis guerras en Medio Oriente lideradas por Israel con apoyo de Estados Unidos y ahora quieren una séptima Irán no está solo ni lo estará advirtió Sachs este es Jeffrey Sachs un analista eh, geopolítico y, y economista de paso Irán no está solo ni lo estará, advirtió Sachs. Rusia estará presente, China estará presente. Esto podría ser el detonante de la Tercera Guerra Mundial y estamos hablando de una guerra nuclear. Aunque no es tan pesimista como Wilkerson o Sachs, el ex analista de la CIA, Larry Johnson, cree que Trump simplemente está esperando el momento oportuno hasta que los hutíes ataquen un buque de guerra estadounidense con un misil hipersónico, lo cual se usará como justificación para lanzar una guerra aérea contra Teherán. Johnson publicó esto el miércoles. Existen afirmaciones no confirmadas desde Yemen que se dispararon una combinación de misiles y drones contra el portaaviones Harry Truman. Hasta el momento la administración Trump no ha dicho nada al respecto. Estoy seguro de una cosa. Yemen disparará misiles y drones contra buques estadounidenses e israelíes en el Mar Rojo y Estados Unidos continuará lanzando ataques dentro de Yemen. Si los hutíes logran atacar un buque estadounidense, creo que la administración Trump lo utilizará como un casus belli para atacar a Irán. En lugar de acobardarse, creo que Irán se prepara para la posibilidad de un ataque estadounidense y tomará represalias contra las instalaciones militares estadounidenses en la región. Esto podría descontrolar rápidamente el escenario mundial. Si los saudíes permiten que aviones de combate estadounidenses lancen misiles contra Irán, es probable que las instalaciones petroleras saudíes también sean destruidas. ¿Está la administración Trump usando Yemen como excusa para atacar a Irán es la pregunta que nos hacemos. El ejercicio el ejercicio tuvo como objetivo fortalecer la entre la cooperación de larga data entre las fuerzas a la vez que ampliar la conectividad y desarrollar capacidades ingres, integradas para una variedad de escenarios, afirmó la FDI. Mm. Bueno, este tipo de cosas son tremendamente importantes porque imagínense mis queridos auditores que esto a lo mejor no me lo dicen en las noticias, yo no lo sé. No creo que lo digan. Pero lo que se está tejiendo aquí es tremendamente grave porque esto significaría una guerra de estado Un ataque contra Irán significa la tercera guerra mundial. Porque China y Rusia están con Irán y Estados Unidos, Israel y luego los europeos seguramente estarían con Israel. Entonces, ahí tenemos la Tercera Guerra Mundial servida, directa, en pleno. Y ahí la profecía de Jesucristo dice, cuando Jerusalén esté rodeada de ejército ese es el momento del fin. Y eso con esta guerra así, se acerca, sin lugar a otro. La guerra que se desarrolla en Ucrania, que sigue, por cierto, en la antesala de esta, de esta guerra, que es la guerra que muchos dicen que es la batalla de Armagedón, porque es la guerra final. Pero en realidad la batalla de Armagedón es la batalla por las almas. Eso es la batalla de Armagedón, no es una guerra militar. El gobierno iraní ha llevado estos acontecimientos siniestros a la atención del Consejo de Seguridad de la ONU, pero por supuesto los principales medios de comunicación se han asegurado de que las masas permanezcan virtualmente ignorantes de las provocaciones y el ruido de sable de los Estados Unidos e Israel. O sea, está claro, los medios de comunicación lo manejan ellos y esto no se destaca. Cabe destacar que Irán ha logrado avances significativos en la modernización de su capacidad militar mientras que Estados Unidos se está quedando gradualmente atrás. Sin duda, los sistemas de defensa aérea y los misiles hipersónicos iraníes son tecnológicamente más avanzados que cualquier otro armamento comparable del arsenal estadounidense. ¿Se dan cuenta de lo que estoy diciendo? Estados Unidos que se cree el, el con su prepotencia que va por todos lados, resulta que el arsenal de Irán es mucho más avanzado que de los Estados Unidos. Irán también cuenta con un ejército numeroso y disciplinado, entrenado para repeler invasores y un terreno accidentado y montañoso que frenaría cualquier posible ofensiva militar. Más importante aún, no es del todo seguro que Estados Unidos prevalezca en una guerra con Irán. De hecho, a juzgar por los simulacros de guerra utilizados para simular la conflagración, las fuerzas estadounidenses perderían Y esto no se debe a que Irán tenga un ejército más poderoso que Estados Unidos, sino simplemente a que se ha adaptado su doctrina militar a las propias necesidades defensivas y a su singular situación geográfica. En resumen, Irán tendría la ventaja de jugar en casa. Una campaña que se base en el poder aéreo y naval para someter rápidamente a Irán enfrentará desafíos significativos. El ejército iraní está diseñado para prevenir una invasión de este tipo e imponer costos significativos a cualquier posible ataque aéreo o marítimo. Cuenta con misiles de crucero de 965 kilómetros de alcance, sistemas avanzados de defensa aérea de largo alcance, sistemas de defensa aérea de corto alcance, misiles antiaéreos, 33.000 misiles balísticos, 6.000 minas navales y los vehículos aéreos no tripulados más potentes de la región. Analistas han sopesado las posibilidades de éxito de una campaña que dependa del poder aéreo y el naval estadounidense. Un simulacro de guerra que requirió de que las estrategias estadounidenses cambiaran las reglas en medio del conflicto demostró que Irán podría hundir fácilmente buques estadounidenses y en el 2012 funcionarios del Pentágono estimaron que dicha estrategia requeriría un mínimo de 100.000 soldados. Estrategia de Irán para competir a los Estados Unidos se centraría en hacer que cualquier asalto naval y aéreo fuera costoso, lento y basado en la suposición de que con el tiempo los estadounidenses perderían la voluntad de continuar la guerra. Irán está rodeado de agua y utilizará los misiles antibuque y antiaéreos para cubrir sus 2.400 kilómetros de costa sur, además de aprovechar la falta de dragaminas estadounidenses para ralentizar el ritmo de asalto naval. Al ralentizar el ritmo de guerra, Irán atacará la voluntad política de los responsables políticos y la opinión pública estadounidense. A la vez se le dará tiempo para tomar decisiones e incluso podría bloquear el estrecho de ormuz hasta el Golfo de Oman. Y ahí se acaba el problema, ahí se que viene el problema del petróleo, porque la mayoría del petróleo pasa por el estrecho de Hormuz, que lo controla Irán. A pesar de la confianza de Washington en una guerra indiscriminada, de Estados Unidos con Irán sería desastroso, según Cato. Por sombrío que suene el análisis de Cohen, la realidad que enfrenta a Estados Unidos es aún más sombría. Según un informe exhaustivo el, sobre el estado actual del ejército estadounidense realizado por la corporación RAN, que es la que guía todos los movimientos de, de los gobiernos norteamericanos, sean demócratas o republicanos, la inflada y decadente maquinaria beca de Bélica global del imperio No está preparada de ninguna manera significativa Para una competencia seria Con sus principales adversarios Y está significativamente superada En todas las esferas de la guerra El dominio mundial del imperio Se considera en el mejor de los casos Lamentablemente inadecuado Y en el peor completamente delirante Y aquí salen algunos detalles del informe Que no lo vamos a leer Pero eh, en realidad eh, Hay un informe norteamericano que dice que el, que las armas norteamericanas no están capacitadas para pelear contra una potencia como Irán, menos contra China y Rusia, por ser Eso es, mis queridos auditores, no, no voy a profundizar más en el tema, creo que es importante lo que estamos hablando, mis queridos auditores, en la medida que la guerra se intensifique, se desataría, lo que nosotros conocemos con la iluminación de las conciencias, el gran aviso, que es un hecho, un evento eminentemente espiritual, y está absolutamente relacionado con las equivocaciones, el libre albedrío del hombre, el libre albedrío del hombre, las elecciones equivocadas, desatan eventos de carácter espiritual, entonces van absolutamente de la mano, no podemos hablar de uno sin hablar del otro, Eso es lo que les quiero tratar de inculcar, mis queridos. Vamos a contar vamos a ir. Vamos a ir con una cosa muy interesante que les voy a pasar ¿Por qué crees que Apósis es el de la antigua profecía sobre Ajenjo en el libro de Apocalipsis? Primero que nada creo en las profecías creo en las profecías bíblicas creo que este evento va a pasar no sabía que cuando Apocalipsis 8 fue escrito, donde dice una estrella cae del cielo esa la sí. palabra aster, aster, aster, aster no sabía de eso hasta entonces. si fueron otras tantas cosas que aprendí durante esto. Y eh, también la conclusión es que Mofis es un asteroide real. Y esto es lo que dicen. Este pasará tan cerca de la Tierra que va a golpear los satélites que están en la órbita alrededor de este planeta. Ahora, esa es una monstruosa roca. Yo hablé con varios astrónomos, incluyendo un amigo mío que trabajaba en NASA y tiene acceso a información secreta, y además el Teniente Coronel Robert Maguinis, que trabajaba en el Pentágono, me puse en contacto con especialistas en impactos, todos científicos, dijeron que no hay forma en el mundo... De poder decir que una roca que se mueve a 28 mil millas por hora por el espacio, que cubrirá decenas de miles de kilómetros antes de llegar en nueve años, se acercará tanto que derribará satélites y además asegurar que no golpeará el planeta. Todos dijeron que eso es basura, es un encubrimiento. Esto es lo que pienso. Lo pienso porque lo vi. Tú sabes lo que crees por tu visión. Tú sabes lo que crees por la Biblia Apocalipsis 8. ¿Pero qué tal si un experto uh, en astronomía lee Apocalipsis 8? Tú hablaste con uno. Dime qué fue lo que te dije. Sí, en realidad fueron dos distintos astrónomos los que me dijeron que ni siquiera leí Apocalipsis 8 correctamente, que las primeras cuatro trompetas son las cuatro etapas de un mismo evento. La trompeta número uno suena y el fuego bajará del cielo y encenderán los campos y árboles con fuego. Son los primeros escombros que se presentan delante de un asteroide que cae. La trompeta número dos suena, hay una piedra gigante encendida como una lámpara calle en el océano... ...y expulsa a los barcos, y esto es la ruptura de un asteroide binario o asteroide gigante como Apophis. La trompeta número 3 suena, y esta es la que en realidad se llama ajenjo... ...que contamina un tercio del agua de la Tierra, y muchas personas mueren como resultado de eso. Y luego la trompeta número 4 suena, y una tercera parte de las estrellas y el sol y la luna... oscurecen con el resultado de todo... Y de nuevo, es exacto lo que vi cuando no entendí lo que estaba viendo. Los escombros levantándose en la corriente en chorro, esparciéndose alrededor de la tierra y bloqueando una gran parte de la luz solar, todo en un solo evento, como resultado de la entrada de una roca masiva. Y es lo que es Apophis. ¿Por qué? Bueno, ahí teníamos ese interesante audio efecto de apofis Esto es un, un una entrevista a un vidente que vio, el, tuvo la visión de la caída del asteroide, esto fue el año 2020, porque hablaba de nueve años y fue el 2029 cuando va a caber, cuando va a pasar el cerca el Apophis a 30.000 kilómetros, lo dicen todos los astrónomos. Y sin lugar a dudas que va a cambiar las cosas en este mundo. Nosotros hemos dicho que... ...es muy probable que caiga. Porque una masa de esa naturaleza, de ese tamaño... ...puede ser fácilmente atraída por el magnetismo de la Tierra... ...y desviar su trayectoria. Y hacer que caiga. Así que... Bueno, no es, no es un tema nuevo, lo hemos comentado muchas veces, pero... ...me llama mucho la atención que es el... ...2029 cuando va a pasar. Si lo relacionamos, por ejemplo, con lo que se ha dicho que dijo el primer ministro de Serbia. Ese medio disidente de la línea de la OTAN dijo que los europeos y la OTAN está preparando una gran guerra para el 2029, contra Rusia, por ser Entonces, lo dijo un poco fuera de... casi como bajo cuerdo entonces es como tenerlo en cuenta ¿no? seguimos entonces siempre hemos hablado de de la caída de un asteroide un asteroide que pasará cerca y otro que caerá eso lo hemos dicho muchas veces y también hemos mencionado muchas veces que la estadística de asteroides que pasan cerca ...aumenta cada vez más... ...y cuando las probabilidades... ...o sea, cuando la cantidad de asteroides pasan... ...son mayores... ...los que pasan cerca... ...y se visualizan... ...evidentemente que la probabilidad de que uno caiga... ...es mayor... ...es una cosa de lógica... ...básica... ...seguimos entonces... ...Irán, Líbano, Irán, Irak y Yemen han lanzado un ejercicio naval conjunto en apoyo a los palestinos de la franja de gas, quienes han estado sufriendo la guerra criminal del régimen israelí. ¿Qué les parece? El comandante de la armada del cgr contra el migrante Ali Reza Tangrisi, indicó que 3.000 buques y embarcaciones, tanto pesados como ligeras, participan en el desfile. <tose> 3.000 buques. Wow. El desfile tiene como objetivo principal most mostrar las capacidades marítimas del Frente de Resistencia y transmitir un mensaje al malvado y opresor régimen israelí, añadió. Me llamó la atención eso, por eso se los menciono. Después, el arsenal nuclear que Ucrania transfirió a Rusia, en virtud del memorando de Budapest, era originalmente ruso. Y simplemente estuvieron estacionadas en territorio ucraniano Opinó el enviado presidencial para misiones especiales de Estados Unidos Richard Krennel ¿Por qué, ¿Por qué mencionó esto? Porque Ucrania ha estado pidiendo que le devuelvan el arsenal nuclear Que tenía antes de de que Ucrania se separara con Rusia Acuérdense que antes Ucrania formaba parte de la AIS Unión Soviética Para los que no sepan, el presidente ruso Vladimir Putin ha declarado en repetidas ocasiones que la aparición de armas nucleares en Ucrania supone una amenaza estratégica para Rusia. ¿Cuál es la amenaza para nosotros? Es que incluso la aparición de armas nucleares tácticas en Ucrania significa una amenaza estratégica para nosotros. Debemos tenerlo en cuenta porque 110 kilómetros se puede subir al alcance a 300 y a 500 y Moscú estará en la zona de destrucción, dijo unos días antes del inicio de la operación militar. Y para cerrar la temática, un comentario. Con la idea de Trump de abandonar el conflicto en Ucrania, que es lo que está tratando de hacer, ¿cierto?, sale en todas partes, o ha salido en todas partes, hace hace pocos días atrás, se ha asaltado en algunos países de Europa un verdadero pánico hacia Rusia. Por lo que muchos países quieren tener armas nucleares como disuasión contra los rusos. De hecho, Francia ya las tiene. Pero Polonia, entre otros, y Japón, y Corea del Sur, Quieren tener un estatus nuclear. Entonces nos preguntamos, ¿estamos cerca de la paz o no? Trump ha manifestado públicamente su interés en privilegiar, o sea, terminar el conflicto ucrania rápidamente porque quieren privilegiar la defensa de Israel. Y por eso que amenazan con atacar Irán, destruyendo así su posibilidad de combatir confeccionar armas nucleares está Trump entonces con esto avalando los siniestros ataques de Israel a Gaza para eliminar a todos los palestinos y así poder desarrollar el gran negocio proyectado en la franja de Gaza, recordemos que dijo él mismo públicamente de que quería eh, hacer grandes con, complejos hoteleros y cosas en, en toda la franja de Gaza sacarle un provecho turístico Pero para ello primero hay que hacer una limpieza total del territorio. Eso significa exterminar la raza palestina. ¿Creen ustedes que esto puede promover la paz? ¿O más bien nos acerca a la posibilidad de una guerra total contra Israel y Estados Unidos como estados genocidas? Entonces, dan cuenta la importancia de las cosas y de conocer los eventos? ¿Vamos caminando entonces hacia la paz o hacia el abismo? Esa es la pregunta que quiero dejar en el aire, mis queridos auditores, para que pensemos hacia dónde estamos caminando. Vamos a cambiar de tema abruptamente. Pero antes les quiero compartir esto. Es muy interesante. Una, una, un audio de un médico. Para actualizarlo un poquito. qué breve. Son oh. los se un de los colegios de medicina entonces ya no tenía que comprar a todos los médicos simplemente compraron al que escribía el libro para ese posgrado y llenaron toda la educación médica de mentiras una tras otra y en el momento actual un médico sí si sea bien intencionado lo único que va a hacer es repetir la información que vio en ese posgrado que es totalmente errónea y está dirigida a dañarte la salud lo peor de este sistema es que los colegios médicos tienen pruebas cada cinco o diez años. Entonces cualquier médico, estas pruebas tienen que refrendar el título, cualquier médico que salga, que diga algo, que esté afuera de lo que médicamente se dice todo el tiempo, automáticamente le quitan la licencia para ejercer. Entonces nadie puede tener ideas nuevas, nadie puede tener tratamientos nuevos, nadie puede salvarte la vida. Por eso es que llevamos tanto tiempo y no hay curas efectivas para el cáncer, para el SIDA, para nada. Solo hay toma, medicina, una tras otra hasta que te mueras. Entonces ahí lo Bueno, ahí tenemos. Me pareció relevante, por eso que se los quise compartir. te los cuido el compartir. Sí, bien. Seguimos. Enviamos el tema abruptamente. Desde la antigüedad al iniciado se le encomendaban enseñanzas y preceptos, misterios revelados bajo la voz, en el secreto del templo, para ser platicados en el mundo, para sublimar la experiencia de la encarnación en la materia. Hoy estas enseñanzas nos llegan sin florituras, ni anticuadas apariencias pero no por ello sino el encanto y la dificultad en la realización de cada discípulo debe poner en el ser en lo inmanente la frecuencia del planeta está cambiando cada vez más rápido y también los tiempos cambian repentinamente y requieren que nos demos cuenta de los regalos que vienen de la luz son tiempos en que los practicantes de la ley de dios están llamados a domar el ego para sublimar la naturaleza divina que quiere investirlos, tomando conciencia de la fuerza que manifiesta el espíritu, si se dejan penetrar en la continuación de la verticalidad, camino del ser al descubrimiento de su más verdadera naturaleza. la llama absoluta que todo lo impregna. En la evolución humana, el proceso de ascesis implica la realización de los valores propios de la vida verdadera. La vida verdadera es la vida espiritual, ¿cierto? Amor, paz, justicia, perdón, igualdad, altruismo. Búsqueda del bien, servicio, sacrificio por el prójimo y por la verdad, mansedumbre, o sea, ser manso y humilde de corazón, conciencia de las leyes que dominan la realidad, comprensión del estar en armonía con la creación, fraternidad y sublimación del yo, conciencia de la divinidad que refleja y contiene todas las cosas, superación, evolución Encarnación del ideal y tolerancia. Solo la realización de estos valores permite al iniciado convertirse en viajeres del espíritu, capaces de surcar las dimensiones ulteriores del ser. Es una alquimia interior continua compuesta de meditación, deducción y determinación constante que llevará al discípulo a encarnar con el tiempo real los valores del espíritu y la plena conciencia de las leyes, para poder acceder a la integración cósmica, el prometido reino de los cielos, unión místico con la humanidad redimida. Esto significa que si el estudiante realmente se da cuenta de que estos valores pueden ampliar su armonía con seres superiores altamente evolucionados que velan por su camino, Seres multidimensionales, plenamente conscientes de su relación con la mente creadora, proyectados en evolución e inmersos en el conocimiento y la verdad. Este es el destino que nos espera si solo nos damos cuenta de lo que realmente somos. Los valores creativos que guían todo el universo, en otras palabras, podemos considerar la adquisición de valores universales como el conocimiento y la práctica de las leyes de Dios, y de las matemáticas perfectas que guían el cosmos. Solo adquiriendo tales capacidades podremos asegurarnos de que hacer de hacernos uno con la vida, encarnándola, tomando así conciencia de que como hijos de Dios viviente somos su emanación y su esencia habita en nosotros. Nada nos separa de la gran mente omnicreante que está en nosotros y por lo tanto nada nos puede separar de la vida. ...de toda forma de vida que debemos respetar y reconocer... ...dándole la posibilidad de expresarse en la realidad sin juicio... ...condena o represión. En esta dimensión material hemos venido a ofrecernos... ...y ofrecernos a Cristo, es decir, a la verdad. Hemos venido aquí para conocer y aprender... ...reconocernos en nuestro hermano y en cada forma de vida que encontramos. No hace falta perderse en emociones... ...pensamientos y valores negativos y ni siquiera imponernos a los demás si tenemos la certeza inquebrantable de que será la ley suprema de la vida, enseñar la vida y no está a la altura. Esto nunca es fácil en la práctica de las relaciones cotidianas. ¿Con qué frecuencia nos sentimos superiores solo porque creemos que sabemos? ¿Cuántas veces caemos en la tentación de imponernos al hermano, de discriminar a los que no piensan como nosotros, o de juzgar opciones de vida que no se ajustan a las nuestras. Debemos aprender a darnos al otro, a ofrecernos a los demás y saber esperar a que la existencia en su perfección siga su curso. Será la vida la que llame a la vida. Será nuestro kit energético el que resuene en el corazón de quienes se movilizan por nuestros propios valores. De ahí la enseñanza que Adoniesis nos empuja a realizar. Si el Padre nos recuerda con fuerza el valor supremo de la tolerancia, tolerancia, eso es algo que tenemos que aprender, la tolerancia, porque no somos tolerantes, significa que muchas veces nos falta y lo olvidamos. Nuestra tarea, en cambio, es recordarlos. Recordarlos y permanecer unidos para cumplir su voluntad teniendo siempre en el corazón la conciencia de que todo talento, cualidad o poder que tenemos no proviene de nosotros, sino que pertenece solo a nosotros. El que nos creó puede disponer de nosotros de cualquier manera que pienses. Por lo tanto, nuestra gratitud debe ser siempre grande al Creador. Ya la primera causa que generó todo y que en todo, el uno sobre todas las cosas, Entonces Adoniesis nos dijo, Queridos amigos y hermanos, ha llegado el momento en que es necesario darse cuenta de que nuestra fuerza y poder, nuestra autoridad espiritual y nuestra unión, nunca han sido tan fuertes en la historia de nuestra obra. Por eso la tentación puede venir, obstaculizarnos y eventualmente hacernos caer. Y no debemos caer. Si caemos, sabemos que tenemos que volver a levantarnos, como siempre os he enseñado. Ahora es el momento de darnos cuenta de que nuestra fuerza es la tolerancia. Tolerancia hacia los ignorantes. Tolerancia hacia los que no comprenden. Tolerancia hacia los que no llegan a comprender los conceptos o acciones que implementamos. Tolerancia hacia los que no son capaces, tolerancia hacia los que no saben razonar, tolerancia hacia los que tienen miedo o hacia los que creen y se sienten importantes, aunque sean nada. Ha llegado el momento de comprender que nuestra fuerza es tolerar a quienes no lo comprenden y nos atacan porque nos envidia te digo esto porque debes entender que somos una fuerza. Somos los más fuertes. Solo podemos ejercer la defensa y la fuerza cuando nuestra comunidad está en peligro. Entonces, en ese caso, abandonamos la tolerancia y usamos la potencia de fuego que poseemos. En todos los demás casos, sin embargo, el más fuerte nunca debe atacar al débil. Incluso si se trata de una persona arrogante o cobarde, debemos aprender a tolerarlo y esperarlo. Solo debemos intervenir ante un peligro real de vida. Si toleramos a los débiles, los escuchamos, nos acercamos a ellos y tratamos con ellos, podemos tratar, traerlos a nuestro lado. Nuestra hermandad se ha convertido en una potencia espiritual en Italia y en el mundo ante los ojos del poder y de la gente común, somos muy envidiados, respetados y odiados. ¿Cómo debemos comportarnos entonces? Necesitamos ser tolerantes y tomar el ejemplo de los extraterrestres. Estos seres en ocho minutos de nuestro tiempo pueden literalmente aniquilar el mundo con el poder militar que ostenta. La humanidad desaparecería, pero se dejan fusilar, Y en lugar de responder huyen. Los grises son capturados e incluso asesinados por los estadounidenses. ¿Por qué no hay represalias militares entonces? Porque los líderes de los extraterrestres les dicen que se sacrifiquen, que se sacrifiquen, ya que no se pone en peligro el trabajo que realiza la confederación. Los extraterrestres no mueven un dedo a nivel militar para liberar a sus hermanos que son capturados por los ejércitos de la Tierra pero actúan si la existencia del planeta está en peligro. Por lo tanto, al traducir este modus operandi en una realidad operativa, cuanto más poderosa sea nuestra hermandad, y por lo tanto más fuerte sea nuestra unión, más debemos ignorar los ataques que recibimos y aprender la tolerancia. En nuestra comunidad también podemos tener discusiones, y esto es justo, de lo contrario habría estasis, pero ninguno de nosotros cuestiona los valores que perseguimos en nuestra hermandad. En efecto, sé que todos vosotros también estaríais dispuestos a dar la vida por la obra. Con esto no digo que seamos santos. Como les digo a menudo, los santos están en el cielo. Somos hombres que luchan por ideales y debemos entender que la fuerza que representamos cuando nos unimos para dar testimonio de los justos es muy observada y seguida por el poder por nuestros enemigos, pero también por aquellos que buscan la manera de seguir. Actualmente no hay comunidad en el mundo que sea capaz de salir en masa y tomar las calles para apoyar a los justos como lo hacemos nosotros. Muchas familias de víctimas de la mafia nos lo agradecieron. Esta fuerza neutra, perdón, esta fuerza nuestra que se expresa, sobre todo en los jóvenes, debe ayudarnos a involucrar a los niños con esta metodología. Nuestro poder de fuego y unión debe llegar a los soberbios, a los que no entienden, a los que nos desprecian porque esta gente no tiene el conocimiento mientras que nosotros sí. Debemos comprender que el conocimiento que se te ofrece desde el cielo en términos militares es un dispositivo nuclear para aniquilar a tu prójimo. El conocimiento es el alma más poderosa que poseemos sobre aquellos que no saben. Así, a medida que lo siguen, los que siguen el conocimiento continúan hacia la ascensión de las dimensiones del universo. Los que son ignorantes, soberbios o no entienden se hunden más y más en el abismo. Somos por tanto nosotros los que debemos ser cautivadores para el humano. Y si el hombre del planeta nos rechaza, evitamos, pero nunca debemos responder contra nuestra fuerza espiritual. Este es el mensaje, este es el mensaje que Adoniesis les dio hoy. Un mensaje que debes recordar siempre, porque de lo contrario, te debilitarás. Debemos reaccionar con fuerza solo si queremos defender a nuestra familia espiritual de un peligro que puede obstaculizarla, detenerla y matarla. Si no hay peligro para la obra, nunca debemos usar la violencia. Uso del término el término violencia en el sentido de justicia, porque la violencia física para nosotros hermanos que pertenecemos a esta hermandad está prohibida. No tenemos que usar ningún tipo de fuerza. Esto está prohibido y Dios os pondrá a prueba inmediatamente si no ejercitáis el valor supremo de la tolerancia. Somos una comunidad grande, poderosa, fuerte y unida. Y le tendemos la mano al que no entiende, al que no llega, al que no sabe, al que es arrogante y nunca usamos la fuerza o el juicio si nuestro trabajo no está en peligro. Necesitamos avanzar ser respetuosos, estudiar los mensajes, leer los artículos que publicamos y el Evangelio. Tenemos que seguir teniendo reuniones, estas reuniones todo el tiempo. Creo que nuestra comunidad puede intervenir dentro de la sociedad podría en que vivimos, haciendo una gran contribución al cambio. Y si no hay cambio, todavía habremos contribuido a la difusión del conocimiento para abrir los horizontes de aquellos que desean conocer la verdad. Por eso creo que en el futuro... Siempre seremos millones con la determinación que tenemos hoy y nos convertiremos en una fuerza a la que el mal temerá cada vez más. Podemos convertirnos en una fuerza espiritual, política y económica, incluso si somos personas de clase media o baja. Si combinamos todo lo que tenemos, podemos derribar el mal. Veo un camino positivo delante de nosotros. Esto nos lo comunicó Adonésis. bueno estábamos leyendo compartiendo una enseñanza muy interesante respecto de entregadas al a eugenio siacusa por los extraterrestres vamos a continuar con eso mis queridos auditores si les parece el poder político está sometido al poder económico los gobiernos están fuertemente condicionados por aquellos ocultos que establecen la estrategia a seguir para inducir a la opinión pública a dispersarse, a desarrollar direcciones psicológicas bien determinadas aptas para actuar en el modo deseado. Os, a su tiempo, os hemos dado a su tiempo una precisa explicación sobre las metodologías puestas en práctica por los dos grandes colosos que se disputan el dominio absoluto del planeta. El terror es el medio más eficaz para descomponer y desestabilizar ciertas tendencias evolutivas bastante peligrosas para los mercaderes de la muerte y la destrucción. Hay los corruptos y también muchísimos corruptibles bien remunerados y bien protegidos física y económicamente. La verdad es que la real independencia de un Estado no existe. Por lo tanto, los muertos no cuentan, así como no cuentan las sutiles metodologías puestas en práctica para esclavizar y hacer pasar hambre a los pueblos deseosos de la propia libertad y de la propia independencia. Vuestra sociedad es una quiebra completa, un pernicioso avispero de contradicciones, una construcción de libertad desordenada, licenciosa e impregnada de ideas malsanas y de nefasta cultura. La digregación de los valores morales, sociales y científicos comporta cada día más nefastos procesos involutivos con perspectivas trágicas para todos los seres de la Tierra. Nuestras reiteradas llamadas no han sido tomadas en consideración. Han sido a propósito combatidas y con precisa determinación por quien tiene todo el interés de ocultar nuestra realidad de formar una mis nuestra misión de deformar nuestra misión salvadora ¿Cómo acontecen los contactos, los encuentros con ellos dada la diferente vibración viviente? Visualización, audición y memorización. Los ojos son los medios físicos que transmiten a los centros nerviosos las imágenes. En este caso los centros nerviosos son el cerebro. Los oídos son los medios físicos que transmiten sonidos y vibraciones a otros tantos centros nerviosos, también el cerebro. Estas imágenes y estos sonidos vienen a su vez memorizados. Este sistema es definido por nosotros como visualización, audición y memorización directa. La visualización, la audición y la memorización indirecta acontecen a través de la penetración en los centros de percepción del cerebro, de imágenes directas sonidos y colores cuando el sujeto está en fase de desdoblamiento controlado. En este caso no ve y no oye a través de los medios físicos, sino por sintonía directa. Los valores de la realidad que son captados por el sensorial, sensorial perdón emotivo no son de hecho diferentes de aquellos que se reciben a través de los ojos y los oídos. En el desdoblamiento, las capacidades de los centros nerviosos son aceleradas, llevando al cociente intelectivo y memorizativo al máximo, y de tal forma no ser fácilmente borrables de la memoria. El éxtasis de los videntes es una práctica de desdoblamiento controlado que permite ver y oír cuántos otros no sometidos a tal procedimiento no ven y no oyen. Casi siempre los contactos con las frecuencias superiores acontecen por la vía indirecta. Solo en casos excepcionales acontecen por la vía directa. Las visitas celestes tenidas por el profeta Lot y por otros contactados han acaecido a través de la vía indirecta. Ahora vamos a hablar del interior terrestre. Cada planeta es pues una célula macrocósmica viviente del cuerpo universal. Muchos planetas, como la Tierra, están constituidos por tres dimensiones esféricas en com en compenetración y son la material sobre cuyo sustrato vivimos nosotros, la astral, que se encuentra en el interior del mismo planeta, y la neumática, que rodea externamente al planeta y también se llama cinturones neumáticos. Van Allen Los cinturones Van Allen como nosotros los llamáis son el cielo de vuestro planeta y cada vez que son turbados las repercusiones sobre vuestro planeta son notablemente fuertes a causa de los flujos y reflujos magnéticos que ponen en seria dificultad el magnetismo centrípeto y centrífugo los terremotos Y todo cuanto está destinado a producir desastres sobre vuestro planeta, escuchen bien, son producidos por estos desequilibrios, que podrían ser evitados si vuestra ciencia se diese finalmente cuenta de cuán es importante es la función de vuestro cielo y cuán indispensable es evitar la turbación de este Los cinturones Van allen ...intruye el equilibrio de vuestro planeta... ...y también la proliferación de los elementos necesarios... ...para el desarrollo de los valores existenciales... ...y organizativos de la vida en sus múltiples formas. Existen dos entradas y dos salidas de vuestra ciencia... ...que vuestra ciencia podría utilizar... ...evitando de desgarrar el cielo... ...y se encuentran en el polo norte y en el polo sur. Estos son los caminos idóneos para la entrada y la salida de los cuerpos ajenos de aquellos que no revistan una característica dinámica cósmica. ¿Hasta cuándo utilizará otros caminos con las consecuencias que ya os hemos dicho? Las distonías geodinámicas crecerán en fase caótica. ¿Cuál organismo cósmico viviente tiene como lugar de inspiración el polo norte y como expiración el polo sur y una serie de órganos funcionales? Las aperturas polares sucederían rítmicamente y alternativamente en armonía con los flujos y reflujos cósmicos. El planeta Tierra tiene las poblaciones que habitan tanto en la superficie como en el interior, según su función y evolución con laboriosidad similar a la de las enzimas celulares. El grupo enzimático terrestre está formado por varias millares de espíritus con características particulares e infinitamente variadas. Hay internamente tres continentes, numerosos ríos, conectados por los polos, según el di dibujo, dibujo hecho por los seres cósmicos que lo habitan. En cada universo llegan órdenes que podemos interpretar como de carácter nervioso central, o de carácter anímico creativo o espiritual con emisión de la idea y de la voluntad. Sobre el planeta Tierra, macrocélula del organismo universal, existe una especie de sistema simpático que coordina la creatividad, un sistema vago que dirige las funciones y los órganos internos, la sangre que es la energía vital, los arcángeles genetistas responsables de las especies terrestres están en estrecha relación con los genetistas universales de las distintas constelaciones que se manifiestan la ley suprema. En la estructura interna del sol está descentrado, instituido, para permitir la vida en el interior con una específica función de resistencia genética terrestre, de resiste de residencia genética terrestre. Es la glándula pineal del planeta. Esto es lo interior que instruye lo exterior. Como dijo el Padre Divino, bien definido por Dante de Alighieri como la primera y la última frase del paraíso. La gloria de aquel que todo mueve, por el universo penetra y resplandece, en una parte más y en otras menos, y concluye definiendo como el amor que mueve el sol y las otras estrellas. Los tres continentes subdivididos en agarta con la entrada del, en el polo norte, se extiende hacia Europa y el norte de Rusia. Es un continente rocoso, lúgreme, lleno de cavernas, definido el infierno como la cultura cristiana. Allí estacionan por breve tiempo todos los espíritus que, concluida muy negativamente la encarnación terrestre, son condenados a la segunda muerte. Por tal se entiende una larga muerte del espíritu que ha de cometido graves culpas espirituales, condenado a renacer o precipitar en un cuerpo animal vegetal o mineral, con el terrible sufrimiento consciente que debe someterse al ciclo evolutivo necesario para retornar en un cuerpo humano y volverse a jugar la carta del libre albedrío. Por lo tanto, entre las cavernas de Agarta residen temporalmente aquellos cuerpos espirituales que vuelven a la dimensión de espíritus colectivos con la inmediata sentencia ejecutiva. Este tipo de expiación es muy diferente a la condena a la que se deben someterse las almas desencarnadas, muertas también con graves culpas, pero de carácter material. Estas almas quedan ligadas a la superficie, con el cometido de inducir a sus semejantes, vivientes en el cuerpo, a caer en las mismas tentaciones por las que ellas fueron condenadas. Su posibilidad de recuperación es facilitada, porque depende de la resistencia de los tentados, a no dejarse vencer. Purgando al alma tentadora por voluntad divina. Es útil recordar la frase dentro de la oración del Padre Nuestro. No me induzcas en tentación. Por lo tanto, sobre la superficie planetaria se purgan los errores materiales. O sea, llamémoslo así como los errores menores. Los pecados contra el Espíritu Santo se, se purgan en agarta la segunda muerte alguien podría replicar a los programas de redención queridos por el omnipresente y por su ilimitado amor quierase de una manera o de otra donde se puede aquello que se quiere y más no pedir, dijo Virgilio a Dante de Alighieri el otro continente es chambala con una entrada por la zona del Himalaya se extiende por la zona central siberiana hasta Armenia Tiene una estructura morfológica ambiental, como las zonas templadas de la superficie, a finales de primavera. Paragonable al purgatorio, allí es decir, residen poblaciones de almas reencarnadas temporalmente con el destino de purgar culpas mediocres cometidas en la vida, apenas terminadas sobre la superficie. lugar de sufrimiento de diferente naturaleza. Ofrece la posibilidad de almacener ciertas experiencias para llevarlas en las sucesivas reencarnaciones y recordar más o menos inconscientemente la importancia del error que no se debe cometer más y perseguir a través de la nueva vida la redención. Toré representa el sol central y de la vida de las almas suspendidas y Dorea representa una forma de aureolas solares con hileras angélicas en vuelo, es decir, libres de las ataduras materiales. Y por último, el continente de El Dorado, con entrada por el polo sur, se extiende en un vastísimo continente que, visto desde el interior, comprende la ex zona del continente de Mu, Sudamérica, el océano Atlántico Central, el sur de Italia, en África norte entre las entradas secundarias, están el lago Titicata, el triángulo de las Bermudas y otros. Ha sido colonizado antes de la formación del homínido externo. El homínido es el hombre, es una clasificación taxonómica de orden, el, el orden homínimos, clase primate, orden homínimo, género homo y especie sapiens. En este viven el grupo enzimático del primer sol central Júpiter, creado con las células de hidrógeno, el pueblo de los grises. Además viven colonos de la confederación interplanetaria y también viven terrestres que en los tiempos han evolucionado tanto de poblaciones desaparecidas como individualmente. El grupo más antiguo creado por el primer padre solar Júpiter es la especie cósmica de los seres grises de cuarta y quinta dimensión, ejecutoras de la voluntad directa del padre y observadores de su justicia. Estos seres tienen como base bioquímica el silicio, y también es su base alimentaria diferentemente de los seres de superficie que tienen y usan el carbón. Por esta característica el color de su piel es azul verde. En nuestra biósfera el silicio está presente en las rocas silicias, Existe un ciclo del sílice, presente en las aguas, del que se nutren microorganismos marinos como las diatomeas y los radiolarios, que lo fijan en la estructura corpórea. Seres con la piel azul verdosa, algún científico lo ha intuido. Según un astrónomo inglés, el profesor Tom gold en la profundidad del planeta existiría un sistema bioquímico a base de silicio que nuestra inteligencia todavía no consigue advertir. El artículo también retoma la frase del profesor Steve Jones, docente de genética de la Universidad College de Londres, según el cual en los últimos años ha sido descubierto un universo desconocido de microorganismos extraños en la corteza terrestre y se puede sin duda hipotetizar vidas al silicio. Es necesario mantenerse firmes en el concepto de las altas temperaturas, o bien se comprenderá que la bioquímica del silicio no está ligada a nuestras lógicas bioquímicas. Estas que poblaciones internas hacen parte de una confederación interplanetaria típica. Es una coexistencia independiente de la evolución individual con los cometivos principales de coordinar las funciones orgánicas planetarias, comprendido el hombre de la superficie, junto a los elementos primarios del sustrato planetario, en el que entran fácilmente, estimular al hombre de superficie hacia la concepción evolutiva del programa divino. Tienen el poder de conferir la genética X o Y. Actualmente aquellos que pasarán de X a Y formarán el nuevo cielo y la nueva tierra, mando de las bases espaciales que controlan el planeta. Su labiosidad está en estrecha relación con el sol central frío que emana energía astral. El regente es el ántico de los días y es aquel que gobernará la próxima generación terrestre. Ejecutores de la justicia divina, científicos constructores, tienen todo el poder para ejecutar las directivas de mutación cósmica, orgánica e inorgánica terrestre. Como ejemplo han colaborado en la transformación humana de la deriva de los continentes cuando la Atlántica se ha hundido a causa de ajustes infraestructurales ha, que han comprimido para la separación de los continentes americanos y europeos y así para todo movimiento teutónico en sintonía con las mutaciones coligadas a acontecimientos cósmicos para nosotros inescrutables su sociedad no está fundada sobre el dinero o sobre la propiedad privada sino sobre el amor altruístico, privado de cualquier política o filosofía, que no sea el respeto a las leyes universales. Esto es la civilización de los del dorado, ¿cierto? Estamos hablando de eso, del dorado. han buscado traernos el ejemplo de esta sociedad para que el hombre no haga el fin de Mayona, o sea, no repitamos el error de Mayona, a través del sacrificio de sus enviados, vivientes entre nosotros en las diferentes épocas, o con infinitas manifestaciones astronáuticas, pero la respuesta del hombre terrestre ha sido el rechazo. Por ejemplo, se ha hecho de todo para abatir sus medios de vuelo y alguna vez hasta matando a los pilotos. Si ellos hubiesen sido agresivos, como muchos terrestres quieren pensar, se habrían comportado ciertamente diferente La genética de los habitantes es internos es la misma enzimática típica de nuestro ser cósmico es la misma de esos, sus 144.000 hermanos provenientes del interior del planeta de Sirio con los que colaboran esos son los 144.000 elegidos que llegaron en tiempo de Jesús cuando hace 2.000 años juntos han conducido la obra de reestructuración genética terrestre son los mismos pueblos universales que han construido la esfinge y las pirámides no solo sobre el planeta Tierra, que les parece mis queridos auditores. Ahí tenemos quienes son, construyeron las pirámides. Los seres de la Confederación que están en el centro de la Tierra. Ellos construyeron. Son extraterrestres que están viviendo en el interior de la Tierra. En un ambiente extraordinario y fantásticamente diverso, se suceden paisajes que van desde altas cadenas montañosas nevadas a las míticas montañas azules, a amplios baños colombianos valles con vegetación lujuriente entre riachuelos, chuelos limpidísimos, anchos ríos que desembocan en mares interiores, también útiles en la separación de los diferentes continentes. Los lugares habitados tienen casas a menudo con forma de templos griegos en diamantita y oro resplandecientes. Se llama diamantita la más difusa materia prima que los extraterrestres usan para la construcción de edificios y de sus medios de locomoción, o sea, sus naves. El uso de esta materia, además de ser beneficioso, posee características de excepcional seguridad y de prodigiosas capacidades como dinámicas. Las islas espaciales son en gran parte construidas con este cristal de ciencia ficción portador de capacidades coexiles modificables y dinamismo de excepcional potencia. El proceso para producir este prestigioso material no es muy diferente de aquello que produce naturalmente el diamante. La diferencia sustancial está en el hecho de que la diamantita posee dinamismos particulares y aptos para asegurar específicas exigencias espaciales y dimensionales. La definición dorado no viene tanto por el uso del oro como metal constructivo, sino de la atmósfera dorada causada por el sol central con características particulares. La entrada principal del continente agarta se encuentra en el polo norte, mientras que la del continente dorado se encuentra en el polo sur. Los dos continentes están comunicados por medio de túneles subterráneos recorridos con medios científicos y tecnológicamente perfectos. No es exacto cuando se afirma que estos habitantes subterráneos son solo terrestres sobrevivientes del continente de Mu y del continente Atlantiaidio. Es cierto, sin embargo, que existe una numerosísima colonia sostenida e instruida por seres provenientes de otras constelaciones y portadores de características dimensionales diferentes de las que hasta hoy conocemos. Los prodigiosos medios que esta colonia posee tanto en el campo aeroespacial como en el técnico científico, lo que se refiere a energía magnética y todo cuanto la colonia disfruta para una existencia sana, próspera y feliz, han sido concedidos por los ingenieros de la genética astral, por los hijos del imponderable, creadores de la forma y de la sustancia, por aquellos que han hecho al hombre a su imagen y semejanza. Los discos voladores, que nosotros llamamos trazadores magnéticos, no son frutos de la ingeniería de los saltantes o de otras comunidades terrestres. Las superiores capacidades psicofísicas que estos colones subterráneos poseen son el fruto de las enseñanzas recibidas de los seres astrales. También es verdad que para estos personajes con capacidades multidimensionales y mutantes no existe tiempo y espacio, no existe ningún tipo de dificultades para desplazarse instantáneamente de un punto a otro del universo. Son estos señores quienes tutelan aquel paraíso escondido, jamás perdido. Son estos señores quienes podrían de un momento a otro decidir, decidir la renovación y traer a la superficie al paraíso escondido con todo lo que éste contiene. Se ha hablado una vez más de hombres dioses, de, de descendientes de razas pasadas, de instructores de la humanidad presentes, de incógnitos sobre la tierra. Gracias a las revelaciones de estos enviados especiales, instructores del mundo, sabemos que el pueblo de El Dorado está compuesto en su mayoría por terrestres cuidadosamente elegidos que viven en fraterna comunión con habitantes de otros planetas, haciendo parte de la confederación. Las coordinaciones de todas las estructuras sociales son confiadas a científicos, entre los cuales figura el eminente físico Ettore Majorana y otros colegas suyos, desaparecidos misteriosamente de la superficie de la Tierra. Con ellos operan otros científicos de la confederación a los que será, les será confiado el cometido, un mañana de dirigir y regir la evolución científica del planeta. La historia de este señor Ettore Mayorana es una cosa increíble. Increíble. Ojalá que algún día hable. Algún día se la voy a contar, pero es impresionante. Y este señor Ettore Mayorana desapareció, creo que el año 48 o 38, no estoy seguro, eh, de la Tierra. 38 fue. Y... y hoy día estar en el dorado trabajando y con el mismo aspecto físico que tenía cuando se fue eso les da una pauta de lo que puede ser vivir en ese mundo el dorado creo que quizás vamos a quedar hasta aquí por ahora vamos a vamos a cambiar un poco de tema Estábamos hablando también en programas anteriores de esta pregunta y respuesta al estimatizado Giorgio Giovanni respecto de temas muy puntuales. Esto significa que nosotros tenemos que poner en práctica los diez mandamientos. De lo contrario, seremos amonestados severamente. Ahora yo quisiera saber de todos vosotros, si la humanidad lo está poniendo en práctica. Por lo que vemos, creo que no. Así que esperaros que el aire, el agua, la tierra y el fuego amonesten durante, duramente a toda la humanidad. Yo ruego que el Señor pueda calmar su ira, pero no soy absolutamente nadie para convencerle. Puedo rezar y decir solo, sea hecha tu voluntad. Pregunta. ¿En los mensajes que ha recibido de la Santa Virgen te ha sido revelado que estos seres cósmicos son también ellos intérpretes de la misericordia o de la justicia de Dios? ¿Puede decirnos algo al respecto? Respuesta. Si Dios existe, como es verdad que existe. Si Jesucristo, el Hijo de Dios, existe, como es verdad que existe. Si existen estos ángeles de los que habla Jesús mismo en el Evangelio y que llama legiones angélicas, Creo que estos seres forman parte de la creación de Dios. Siendo desde niño un apasionado de de la astronomía y la ufología, he leído un libro que habla del Sol y del Universo, en el que se afirma que la NASA y los científicos han establecido que en el Universo hay muchas estrellas, incluso más grandes que el Sol, que equivalen a una cifra, 20 veces más grande que los granos de arena del desierto del Sahara y de todas las playas del mundo. Entonces, es lógico que haya miles y miles de millones de civilizaciones. Y somos nosotros ante la creación, no somos nada. Mejor dicho, nada ya es algo, así que menos que nada. En otro artículo, en otro artículo los científicos de la NASA han establecido además ...que de 40.000 millones de planetas que hay en nuestra galaxia... ...existe el 90% de probabilidades... ...que estos alberguen... ...la vida como en la Tierra... ...eso lo dice la... ...la NASA... ...además no ha establecido, además... ...pensar que estamos solos en el universo... ...es de verdad absurdo y estúpido... ...tenéis que acostumbraros a pensar que no solo no estamos solos, sino que además somos visitados por seres mucho más evolucionados que nosotros. Cuando ellos vienen a nuestro planeta, piensan que visitan un hospital psiquiátrico, donde están internados los peores criminales de la vía láctica, que para divertirse masacran y matan a sus propios hijos. Esto es lo que piensan los extraterrestres de nosotros. Nos observan con mucha pena y de vez en cuando cuando mandan algún enfermero en misión para prestar la asistencia a los pacientes y curarles una enfermedad mental que se llama odio, venganza, egoísmo, intentando cambiarles. Estos seres no tienen vínculos con el tiempo, no son agresivos, sino pacíficos. Nos observan y si pueden ayudarnos con el amor fraterno, lo hacen. Pero no nos imponen nada. Está claro que conocen a Dios, y si Él les dijera que destruyan la humanidad, lo harían en ocho minutos de nuestro tiempo sin problema. Salvarían solo a las personas buenas. En este momento no creo que tengan que destruir nada. Se limitan a observarnos con mucha pena y preocupación. Pregunta. Cuando te conocí, tenía muchos dolores de cabeza y la cruz en la frente. Siempre pensé en el peso que llevas. Te he visto andar apoyando a los pies de lado. Y siempre me pregunté cómo habría caminado el Señor si hubiese venido entre nosotros calzando un par de zapatos de tenis. ¿Qué pasó con la cruz que tenías en la frente? al niño todavía que dicen queremos nacer en un mundo mejor. Yo llamo Jesús el amor del amor, pero nosotros no somos capaces de poner en práctica una palabra tan sencilla. ¿Sería suficiente ser un poco más buenos y dejaríamos contento al Señor? Por mi parte haré lo que pueda. Respuesta. La cruz en la frente ahora es invisible y de vez en cuando sangra, mientras en otras partes del cuerpo los signos son permanentes. Yo no padezco dolor de cabeza, yo padezco de dolor de espíritu y hago lo posible por controlar los dolores de mi cuerpo. Todavía hay niños en las muchas arcas del mundo que yo intento criar junto a los hermanos. Pero ellos están salvados. Todos los niños del mundo lo están, mientras que nosotros los adultos no sabemos si nos salvaremos. Los niños son todos sagrados, incluso los hijos de los mafiosos. En cambio nosotros los adultos no lo sabemos. Tenemos que merecérnoslo. Si obedecemos a los mismos mandamientos, nos salvaremos. De lo contrario, pereceremos. Me tenéis que perdonar. Yo adoro y soy devoto de Jesucristo y de su cruz, pero amo mucho su justicia y menos el perdón. Estoy de acuerdo con el perdón cuando el hombre se arrepiente, pero si engaña a Dios diciendo que se arrepiente y sigue matando a niños y haciendo guerras, Entonces, yo no estoy a favor del perdón, sino de la justicia. Pensar de esa manera podría estar bien hasta hace un tiempo, pero hoy a Dios no le va. Él quiere que demos toda nuestra vida para redimirnos de nuestro pecado, que es el de haber transformado este mundo estupendo y la civilización humana en un infierno. Pregunta. Llegaron preguntas de nuestros auditores, mis queridos auditores. Vamos a ir con las preguntas, ¿ya? ¿Qué les parece? ¿Qué son los seres astrales? Pregunta Carolina. ¿Qué son Querida Carolina. Como hemos dicho muchas veces en nuestro programa, Cuando nosotros dejamos el cuerpo desencarnamos nos movemos con nuestro cuerpo astral que es nuestra verdadera individualidad y ahí acompañan el cuerpo etérico, el cuerpo emocional, el cuerpo mental y los cuerpos los tres cuerpos superiores. Pero todos están envueltos en una envoltura astral. Los seres astrales son aquellos seres que no necesitan encarnar más y que se mueven en su cuerpo astral, pero ya que ya no tiene a diferencia de los de los desencarnados, por ejemplo, cuando nosotros desencarnemos vamos a movernos con, con nuestro cuerpo astral, pero con con tres cuerpos inferiores y tres cuerpos superiores. Los seres astrales, a los que se refiere este caso, son seres que se mueven en su cuerpo astral pero solamente con los cuerpos superiores. Ellos ya no necesitan encarnar más. Entonces son seres de la cuarta dimensión o incluso pueden ser de la quinta dimensión. Esa es la respuesta que te tengo que dar. Vamos con otra pregunta. civilizaciones sí, como sí, sí, sí, sí. Ese conocimiento se per sistema desdebrovidez sensación porque ese conocimiento se la pregunta sale tan tan, tan bajo el único que la voy a escuchar y se las voy a decir en voz alta mis queridos auditores discúlpenme fue todo... el auditor hace la pregunta es verdad que que antes de nuestra civilización existieron la atlántida el continente y otras civilizaciones y por qué ese conocimiento se perdió la verdad es que ese conocimiento no se perdió se escondió que distinto eh, porque no nos enseñaron una historia acomoda acomodada a lo que es hoy día el poder mundial que nos quiere ignorantes eh, pero si sí, existieron la civilización atlante la atlantaidia eh, de la cual existen evidencias físicas se han encontrado eh, pirámides de cristal bajo el mar se han encontrado muchas evidencias de la existencia de la atlántida muchas evidencias eh, cercanas ahí a al Triángulo de la Bermudas en el Caribe, un poco más al norte en fin entonces ahí se ha encontrado evidencia del, de la civilización Atlántida del continente de Mu también en, en, en las aguas de Japón se han encontrado evidencias de la existencia del continente de Mu y, y también de la Lemuria y de otros continentes eh, del, de la civilización hiperbórea, que es mucho más antigua. En fin, hay muchas muchas eh, evidencias, pero es difícil encontrarla, pero están. Y el conocimiento más grande de estas civilizaciones lo dan los extraterrestres porque ellos conocen nuestra civilización hace rato. Hace mucho rato. Entonces, claro. Existen escritos y existen muchas literaturas respecto de la, del, de la Atlántida. De hecho, Platón fue uno de los que habló más de la Atlántida. Y, claro. Muchos no lo creen porque... Platón era un, un filósofo, pero también era un iniciado. Entonces los iniciados tienen, tienen la capacidad de visualización, tienen la capacidad de realizar viajes astrales al presente y al futuro y al pasado. Entonces de esa manera él se pudo enterar eh, de... de lo que pasó en, ese, en esos mundos y de lo que de lo que hubo en el continente de mu existen en el mar de japón decía no alcancé a comentar existen unas escalas perfectas inmensas que revelan que eso no está hecho por la naturaleza sino solamente por manos humanas entonces y data de muchos años atrás ...cientos de años atrás... ...miles de años atrás... ...la Atlántida se supone que data desde hace 14.000 años... ...el continente de la Lemuria... ...data de 100.000 años atrás... ...el continente... ...mutolteca que se llama... Eh, ...data de más años incluso... ...algo así como 120.000 años atrás... ...y otras sensaciones mucho más atrás... ...entonces... de información del continente de Atlanteideo, del de Lemuria y del continente de Mu existen en la, por ejemplo, en las librerías esotéricas, en cualquier librería esotérica vas a encontrar información respecto de eso. A lo mejor no son al 100%, pero sí te dan mucha mucha información. Sí, muy muy muy buena información. Bueno, continuamos con otra pregunta. Esteban desde Providencia. ¿Qué fue tot el Atlante y por qué su conocimiento está en vigente el día de hoy? Tot era un gran iniciado. Es el mismo ser que en Egipto fue Hermes Primo Egipto. en la Atlántida... era Barat. Y Barat es Juan el Apóstol. Y, y, y es Tod también. O sea, encarnaciones de Juan el Apóstol, anteriores, por mencionar algunas... Putin, Leonardo da Vinci, las más conocidas, digamos, eh, Hermestrime Egipto y Thoth. Thoth en la el Hermestrime Egipto en Egipto. Ahí tienes. Entonces, claro, un ser elevado, iniciado como él, deja frases célebres de, de sabiduría y por eso que se permanecen vigentes. De la misma forma que aparecen permanecen vigentes las frases del evangelio, por ejemplo. Entonces son palabras de sabiduría cósmica eh, cuando hay conocimiento de iniciado, conocimiento de sabiduría espiritual. Ese conocimiento perdura en el tiempo. Conocimiento inspirado por el cielo, porque son seres in elevados, iniciados. Entonces, él formaba parte de los 144.000. Cuando vino el Mesías, él los reconoció de inmediato. Y viceversa, y ellos reconocieron, por cierto, al Mesías. Y así, muchos quienes le siguieron al Mesías forman parte de los 144.000. También con otra pregunta. Paula, ¿a qué te refieres con seres interdimensionales? Mi querida Paula. Seres interdimensionales son seres que están más allá del espacio y del tiempo, vale decir, son seres de luz que se mueven a la velocidad del pensamiento, pueden atravesar las dimensiones físicas y de, y de todo tipo, pueden movilizarse a un extremo del universo a la velocidad del pensamiento, que es mil veces más que la velocidad de la luz y, y pueden compenetrar un cuerpo físico tal como lo hicieron en la Pentecostés el famoso Pentecostés y habla el Evangelio cuando llegaron los apóstoles y le llegaron lenguas de fuego sobre ellos hablaban, aprendieron automáticamente a hablar miles, muchos idiomas. Es porque le llegó y compenetró a cada uno de ellos un ser de la quinta dimensión. Un ser interdimensional. Que puede atravesar las dimensiones, incluso la dimensión física, compenetrarlas. ¿Se fijan? Nosotros no somos interdimensionales porque yo no puedo atravesar, no puedo compenetrar a otra persona, ¿te fijas? Porque somos de la misma dimensión. No podemos, no se puede. Pero ellos sí lo pueden hacer. Esos son los seres interdimensionales. Esos seres interdimensionales fueron los que con los que Jesús bendijo a sus apóstoles por su disponibilidad. Recuerda que sus apóstoles dijeran eran ignorantes ellos eran ignorantes eran pescadores recuerda que él los mandó a predicar en un momento determinado de dos en dos y ellos preguntaban ¿qué vamos a decir? no te preocupes lo que vas a decir no. el Espíritu hablará por ti el Espíritu Santo hablará por ti es un grano que les da, por ciento, la palabra de Dios, por su disponibilidad. En el caso del, del Pentecostal y pudieron sanar a enfermos y resultan muertos la visión que fue el Pentecostés para ellos que es que los pen, penetrar un ser eso es lo que dicen eso el, el, el Pentecostés, no sé, te, no te lo explican digamos como un milagro las llamas de fuego y, y entró el Espíritu Santo, pero en realidad eh, los compenetró un ser interdimensional a cada uno y por eso adquirieron capacidades absolutamente especiales de un día para otro. Y de esa manera pudieron salir a predicar y dedicar el resto de sus días predicando el Evangelio. Eso fue lo que hicieron. Vamos con otra pregunta. ¿Por qué la gente de la NASA los grandes científicos no reconocen que hay vida fuera de esta Tierra? ¿Y qué se puede hacer para que ellos reconozcan finalmente que hay vida más allá de lo que nosotros pensamos? Pregunta Elizabeth. ¿Por qué la gente Mi querida Elisa el Pentágono, la Fuerza Aérea Norteamericana y la NASA han reconocido que hay vida más allá de este mundo. Eh, esto ha ocurrido en los últimos tres años. Incluso se ha hablado en el Congreso Norteamericano este tema. Lo que ellos no dicen o ellos dejan la duda, y ahí está el error, de que eventualmente pueden ser peligrosos que no porque están es tal la cantidad de, de avistamientos y cosas que no pueden tapar el sol con el dedo entonces se han visto la obligación de hacerlo pero de una manera sesgada, de una manera errada, entonces dicen que pueden ser peligrosos dejan Dejan ese ese mensaje a la gente. Y como la mayoría de la gente no sabe, no investiga, se queda con lo que le dijeron. Se mantienen con miedo y le tienen miedo a estos seres. Pero evidentemente, como lo he dicho muchas veces, lo hemos dicho muchas veces acá. Si estos seres llegan acá. Si estos seres hacen las cosas que ellos mismos dicen que hacen, que son eh, movimientos imposibles de realizar. Eh, si estos seres hacen y desaparecen, y estos seres andan a velocidades y cambian de velocidad de una manera brutal, de una forma que no pueden explicar los científicos, ¿cómo es posible? Es evidente que son seres que tienen más capacidad, más tecnología y más capacidad que nosotros. Si nos quisieran atacar o destruir con una mínima lógica, sería muy fácil para ellos. Sobre todo que han venido y se han demostrado que están con nosotros hace mucho rato. Entonces, no tiene ningún sentido que, que sean peligrosos. no Nunca nos han hecho nada, todo lo contrario, nos han lo que nunca te van a decir es que nos han salvado nueve veces de la catástrofe. Cuando los auditores preguntan por qué Dios no hace nada, ahí está haciendo Dios algo, porque ellos actúan siempre en nombre de Dios. Y jerárquicamente son inferiores, por cierto, a Dios, pero obedecen la voluntad divina, por eso que tienen esas capacidades, que nosotros no tenemos. Entonces, eso es lo que te tengo que decir, Hoy, ahora tú decías los científicos, los científicos, los grandes científicos, no desconocen la vida extraterrestre, son muy pocos los los que se niegan, los que tienen poco criterio, pero los grandes científicos, los verdaderos grandes científicos, no descartan nunca la posibilidad de, de vida extraterrestre. Ellos tienen una mente con gran raciocinio, eh, sin haber estudiado el tema. Ellos dicen, es imposible que no haya vida en nuestro mundo. Eh, los más grandes científicos lo han dicho sí Todos los grandes pensadores también dicen lo mismo. Entonces... Eso es lo que te digo, mi querida auditora. Vamos con otra pregunta. ¿Pero un ser astral tiene conciencia como la conocemos? Nosotros, pregunta Maribel, cuando hablaste de que están hechos de silicio, ¿qué se alimentan, qué comen? Mi querida Maribel, un ser astral... Tiene una conciencia muy superior a la nuestra, pero muchísimo... Muy superior a la nuestra. Entonces, no es una conciencia como la nuestra. Es muy superior a la nuestra. Ahora, esos seres grises que mencionábamos Son seres de la cuarta y la quinta dimensión, como mencionamos. Los de la cuarta dimensión en realidad pueden materializarse en un cuerpo de formado en vez de carbono por sílice, por eso los colores. Los de quinta dimensión no tienen cuerpo físico nunca, son solamente seres de luz. Pero el sílice es la molécula base de su, de su estructura orgánica, a diferencia de nosotros que es nuestra estructura orgánica está a base de carbono, Las... piensa tú que el anillo carbónico forma parte de las fotosíntesis a partir de la cual se libera el oxígeno y nosotros nos alimentamos de ese vegetal en base a carbono por ejemplo, las proteínas están formadas por carbono, hidrógeno oxígeno y nitrógeno los aminoácidos eh, en este caso en vez del carbono tiene el silicio otra estructura no pero no un átomo de sílice a diferencia del átomo de carbono forma parte de su estructura si tú me preguntas lo que ellos comen muy poco porque cuando ellos están en, en, en, en cuarta dimensión no comen nada físico cuando pasan a tercera dimensión porque ellos se materializan y desmaterializan Por eso que a veces se dejan ver y pasan a tercera dimensión. una O se muestran como en tercera dimensión, pero en realidad ellos ya son de cuarta dimensión. Pero pueden mostrarse y, y materializarse por un propósito superior. Te tengo que ser honesto, no sé lo que comen y no sé si necesitan comer. pero son seres de cuarta dimensión que se materializan en tercera dimensión. Entonces no necesitan comer, es lo mismo que Jesús, Jesús no guardando las proporciones, por cierto, Jesús no necesitaba comer. Pero lo hacía para socializar. Porque si no le no les aceptaba la comida eh se ponía muy distante de la gente. Distinto es, el hombre socializa en una comida. El hombre, eh, cuando quiere, eh, de alguna manera, hacer una atención, invita a comer. Siempre ha sido así, por años. No fue cuando a Abraham se le apareció el Eterno, le ofreció comida, le ofreció atención con comida a Jesús, siempre lo recibían con comida, pero él no necesitaba comer, él lo hacía solamente para compartir, él después desmaterializaba lo que había comido y no y, y, y quedaba la nada, entonces eh, toma, tomaba líquido cada cierto tiempo nomás para alimentar su cuerpo, pero no necesitaba comer se alimentaba de la energía del Cristo que lo conpenetraba. ¿Dónde no estábamos? Entonces te, te pongo este ejemplo cuando unas proporciones para tratar de graficarte la situación en menor medida de estos seres astrales de cuarta y quinta dimensión. Parece que aquí a la última pregunta Hola, ¿es verdad que los seres más evolucionados pueden viajar en el tiempo, mentalmente, y que según esto el tiempo no existiría? Pregunta Lorena, desde San José de Maipú. Me quería Lorena. Muy buena otra pregunta, muy buena, muy interesante. Los seres más evolucionados... Hablando de los seres de la sexta dimensión Pueden ir al pasado y al futuro como a voluntad Pueden manejar el tiempo Y como tú muy bien dices, el tiempo no existe Más que en esta dimensión existe el tiempo cronológicamente lineal En las en las dimensiones superiores no existe el tiempo Y, y ellos pueden viajar a voluntad, y pueden ir a retroceder y, y ver el, porque está grabado en el éter y ellos tienen la capacidad de ver el éter y ver el pasado y ver el futuro así hacen profecías así hacen profecías entonces pueden ir pueden decir voy a ir a ver el momento de la crucifixión de Jesús Quiero ver todo lo que pasó. Van, lo piensan y van. Y lo viven. Después quieren ir a ver el año 4.012 que va a estar pasando. Van, lo piensan y lo viven. Todos los hechos están en el éter en el tiempo. Alguien puede decir, entonces no, el libre albedrío no existe. Sería lógico pensarlo. Sí, pero están las, en el caso del futuro están las las dos posibilidades. La elección una o la elección otra. Así que está el libre alentido. Entonces todos los hechos, los sucesos están. Y un ser, los seres más evolucionados, en este caso los genes solares, los seres de la sexta dimensión, pueden ir a voluntad, a cualquier parte del pasado y a cualquier parte del futuro eso es lo que te tengo que decir mi querido mi querida Lorena seguimos entonces no, no puedo comprender la pregunta, no puedo comprender la contradicción entre el mensaje de Dios que es un mensaje de amor de perdón y el mensaje que él dice que nos podría exterminar en ocho minutos si no le obedecemos me da la impresión que es una actitud casi policial ¿lo puedes explicar? dispuesta, querido, no sé qué contestarte está escrito en el evangelio Jesucristo dijo y a cualquiera que haga tropecer a uno de estos pequeños que cree en mí se refiere a los niños mejor le fuera que se atase una piedra gran piedra de molino al cuello y que fuese echado al mar marcos 9 42 hay de vosotros si cometéis actos impuros os echaré en el fuego eterno se lo tienes que preguntar a él yo soy solamente un mensajero de cristo él quiere la paz del mundo en el mundo pero si nosotros blaflemamos contra dios matamos continuamente y sacrificamos a los niños cometemos actos impuros, desobedecemos a los mandamientos, ¿qué es lo que tendría que hacer, según todo este Dios, mirar hacia otro lado? Piensa en una generación de niños que muere de hambre en África, aquí hay 600 millones de personas que están muriendo de hambre y en vez de recibir pan les llegan armas para autodestruirse, ¿qué es lo que tendrían que pedir estos niños a Dios, perdónales, ¿es justo que muramos de hambre?, Yo creo, en cambio, que si Dios existe, la situación tiene que cambiar. Él tiene que intervenir como en los tiempos de la Biblia. Dios es amor si nos arrepentimos, si nos queremos y si respetamos la creación. Pero si la destruimos, Dios se vuelve justicia. Según tu opinión, ¿en el mundo vivimos en paz? ¿Somos todos buena gente? Creo que no. Por eso, lo que tú llamas contradicción, pero en realidad no lo es. Representa la doble cara de Dios, la cara del amor, del perdón, cuando nos comportamos bien, la cara de la justicia, cuando nos comportamos mal y no queremos arrepentirnos. Si dijéramos, sí señor, me equivoqué y ahora hagamos paz, Dios nos perdonaría. Pero nosotros no hacemos así, el mundo sigue adelante, es más, vas que adelante siempre. está yendo para atrás, hasta auto autodestruyéndose. O sea que, por amor a Dios, esas personas que no pueden defenderse, Dios tiene que intervenir. ¿Cómo hacemos para defendernos de las bombas atómicas, los tanques, ametralladoras, bayon láser, las dictaduras de la mafia, si somos personas pacíficas? Esperemos que Dios intervenga. Yo lo espero. Si no tomara a Dios, si no tomara medidas, no sería un Dios justo, sino un aliado de los poderosos y por lo tanto yo me lanzaría en contra. Yo le conozco y sé que es el Dios de los niños, de los que sufren y que regresará. Estad seguros de ello. Ya sucedió antes. Jesucristo se lanzó contra los poderosos y por primera vez eligió dejarse matar para darnos una posibilidad. Ahora sería la segunda vez pero si vuelve a la Tierra no se dejará matar, jugará con severidad. Pregunta, yo estoy algo perplejo en relación con el mensaje divino y con las afirmaciones introductorias de Pierre Giorgio Caria, en lo que se refiere a la importancia de la información humana y al peligro que supone la manipulación de la misma. ¿No sería mejor si Dios, en vez de limitarse a castigar a quien no le sigue, nos diera la forma clara a cl clave en la interpretación de su mensaje? Es probable que el mensaje enviado no sea bastante claro. Según mi punto de vista, el mensajero tiene la responsabilidad de hacerse comprender, no el que no lo no el que no lo ha recibido. Respuesta. Gracias por su pregunta, pero quizás no se me ha entendido bien, o usted no entendió. El mensaje no es mío. No estoy diciendo nada nuevo. Yo tengo solo el valor de dar la vida y decir la verdad, y la verdad es que el mensaje fue dado por Jesucristo hace dos mil años, hasta hoy. Desde hace cinco mil años, a través de cristo y Moisés, desde hace mil años con San Francisco. Desde hace 50 años y a través de Yogananda y el Padre Pío y más todavía podría hacerte una lista de hoy hasta mañana con una cantidad de santos que Dios ha mandado toda la humanidad sabe lo que es el amor la justicia y la fraternidad conoce las enseñanzas del bien que nos han dado hombres maravillosos que han venido a nuestro mundo yo os recuerdo solo que he visto que no habéis querido escuchar ni siquiera a uno de estos mensajeros Y sobre todo al más importante, su Hijo, que crucificasteis y matasteis como un perro. Ahora Dios no quiere ya saber nada. El mensaje es clarísimo. Si pensamos que no lo es, somos hipócritas o nos mentimos a nosotros mismos. Podemos mentir a los demás, pero si nos miramos al espejo, sabemos muy bien lo que son el amor y la paz. Pero no lo ponemos en práctica. Es más... Según mi parecer, Dios se está retrasando en desencadenar su ira, porque el hombre lo ha engañado. Ha hecho promesas que no ha mantenido. Ha dicho siempre que se había arrepentido y nunca lo hizo. Y nos encontramos hoy con un planeta semi destruido Con cientos de millones de niños que mueren de hambre. Con las iglesias que dicen, amaros, amaros. Y están llenas de miles de millones de comercios ilegales de droga. ¿Qué más queréis de este Dios? Esta es mi respuesta. ¿Queremos seguir desafiándole pidiendo al Señor un mensaje más claro? La Biblia es el libro más vendido del mundo. Entonces, ¿dónde está la manipulación de la información? La manipulación es sobre la política de hoy. Los discos volantes, pero no sobre el mensaje espiritual. Todos conocen el bien. Cada iglesia tiene su Dios y todos hablan de amor. Según vosotros, ¿por qué no hay amor en el mundo? Porque no lo queremos. Y esto no nos castará cargo. Yo no estoy diciendo nada nuevo. No tengo ninguna revelación que hacer. No tengo ningún mensaje que os pueda dar orgasmo a alterar vuestros sentido. Yo repito lo mismo que dijo Cristo. Poseo solo los signos que llevo. Y que recuerdan que Jesús existe. La única novedad. Quizás es que viene este mundo. A recordaros la justicia de Dios. Porque todos. La habéis olvidado. También mis hermanos. Yo vine para recordarnos. El diluvio universal. Sodoma y Gomorra. Para recordarnos que Dios también tiene la espada. Si buscáis en internet. no entraréis muchos que tengan el coraje. De decir lo que os estoy diciendo. Yo también. ...porque no está de moda... ...de hecho, yo soy un lobo solitario... ...pero no me interesa... ...lo importante es que yo toque el alma... ...no quiero hacer proselitismo... ...ni formar ninguna iglesia... ...yo deseo la justicia para los niños que son torturados... ...si la obtengo, soy el hombre más feliz del mundo... ...de lo contrario, se la pido a Dios... ...porque Cristo me ha enseñado... ...pedir y se os da, será dado... ...lo único que le pido al Padre es la justicia... ...no quiero nada más... ...yo soy un sediento de justicia... Y perdonadme, pero tengo mucha sed, dando un poco de agua, dando un poco de justicia. nos no la pido a vosotros, queridos, que estáis aquí, sino a quien me está escuchando desde lo alto. Bueno, mis queridos auditores, vamos a llegar hasta aquí. Eh, la hora es implacable, así que los esperamos. Nuevamente la próxima semana en una nueva edición de su programa La Verdad, una alternativa aquí en la radio. Gracias y buenas noches.